Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Hola, soy Rodrigo. Hoy nos vamos hasta Fafarraya, que bueno, se prepara ya para celebrar la décima edición de su festival Zafarrayas. Diez años ya. Diez años, sí. Pues Zafarraya acoge este 9 de agosto esta décima edición. El evento, por cierto, tendrá lugar en el entorno de la Iglesia Vieja, un sitio. Bueno, con encanto. Exacto. Está organizado por el Ayuntamiento de Zafarraya y cuenta con el apoyo de la Diputación de Granada. Promete ser, pues, una noche de mucha música, mucho baile. Se está consolidando, ¿sabes? Como una cita cultural importante, sobre todo después del éxito que tuvo el Zafarraya Sound. Ah, claro. Y dime, ¿la jornada cómo empieza? Porque he visto que hay algo antes de los conciertos. Sí, sí. Empieza fuerte a las 8 de la tarde. Hay una actividad que suena muy bien. Una masterclass de swing. ¡Una masterclass de swing! ¡Qué bueno! Sí, estará a cargo de Jaime Parrizas y Raquel Bueno. En la noticia los describen como referentes nacionales del swing. O sea que… O sea, nivelazo. Una buena oportunidad para aprender o, bueno, simplemente para disfrutar viendo cómo bailan, ¿no? Justo eso. Para animarse a probar o para mirar. Una forma genial de calentar motores antes de la música en directo. ¿Y después de la clase qué viene? La música en vivo, imagino. Correcto. A las diez y media de la noche actúa la banda Walk the Dog. Walk the Dog. ¿Qué estilo tienen? Pues mira, según la información, ofrecerán una mezcla de ritmos de jazz, hablan de sonidos tradicionales y también modernos. Puede estar interesante esa mezcla. Ya... Yeah. O sea, no solo clásico. Bien. Y más tarde, a medianoche, a las 12, será el turno de Lay Dancing Peppa. Lay Dancing Peppa. ¿Y eh, ellos? Más swing clásico, quizá. Exacto. Ellos son más conocidos por su swing y jazz clásico. Ideal, pues, para seguir con el baile que empezó con la masterclass, para mantener el ambiente. Tiene sentido, sí. Primero la clase, luego un poco de mezcla y después a bailar swing toda la noche. Bueno, Casi toda la noche. Porque la fiesta no termina ahí. Después de los conciertos, han preparado una sesión de DJ. Ah, también DJ. Para seguir hasta, hasta la madrugada, ¿no? Eso parece, para mantener el ambiente festivo. Además, un detalle importante para la comodidad de la gente. El recinto contará con servicio de catering y barra. Bien pensado. ¿Con bebidas y tapas que siempre se agradece? Claro, para poder pasar allí la noche completa sin problema. Entonces, este festival no solo celebra su décimo aniversario, sino que parece que reafirma ese compromiso de zafarraya con la cultura, con la música en vivo. Totalmente. ¿Y con crear espacios de encuentro? de diversión para todos. Es importante ver cómo se mantienen estas iniciativas año tras año. Desde luego, 10 años es una cifra redonda. En resumen, una noche muy completa dedicada al jazz y al swing en Zafarraya este 9 de agosto. Tiene muy buena pinta. Pues sí, y da que pensar, ¿verdad? ¿Cómo estos festivales locales, eh, bueno, cómo enriquecen la vida cultural y social de nuestros pueblos? Exacto. Es interesante reflexionar sobre ese impacto que tienen, más allá del entretenimiento de una noche. Generan actividad, comunidad. Efectivamente. Pues nada, nos despedimos por ahora desde Radio Alama en Internet. Seguimos preparando más información. De hecho, Juan Cabezas ya nos hace señas desde el otro lado del cristal, indicando que sigamos. Hasta la próxima. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.